La economía del bien común ¿Por qué está Febler para revista Nuevo Mundo? La medición unilateral del rendimiento mediante indicadores monetarios es una causa importante de la deshumanización de la economía científica. El economista checo Thomas Adler ha inventado la que en mi opinión hasta el momento es la mejor metáfora para describir lo que está pasando en la ciencia económica. Cuando a un organismo se le arranca el alma lo que queda es un zombi. La ciencia económica clásica está desprovista de alma. Es, por tanto, una gran amenaza para la sociedad futura. Tenemos que volver a dotarla de alma. El principio de este proceso de curación es incluir de nuevo la economía dentro del sistema de valores sociales. En la economía tienen que ser válidos los mismos valores y normas que en la sociedad. La ciencia económica se separó hace 250 años de la filosofía moral, dejando tras de sí su alma. Que la economía vuelva a ser parte de la filosofía y de la ética puede ser un elemento clave de la cura, de todos modos, es imperiosamente necesario que las ciencias económicas se liberen de las garras del darwinismo social en las que todavía se halla presa la corriente principal. Si los economistas realmente quisieran construir la economía del mercado, teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones científicas interdisciplinarias, deberían hacerlo sobre la cooperación y la motivación, y no sobre la competencia. Curiosamente, aunque los valores deberían de ser la orientación esencial, Las guías de nuestra vida en la economía de hoy en día priman valores completamente diferentes a los valores válidos en nuestras relaciones personales diarias. En nuestras relaciones diarias o de amistad, nos va bien cuando ponemos en práctica valores tales como la confianza, la sinceridad, el aprecio, el respeto, escuchar a los demás, la empatía, la cooperación y la ayuda mutua y la voluntad de compartir. La economía de libre mercado se basa en un sistema con normas que potencian la búsqueda de beneficios y la competencia. Estas pautas incentivan el egoísmo, la codicia, la avaricia, la envidia, la falsa de consideración y de responsabilidad. Esta contradicción no solo es un fallo estético de un mundo complejo o multivalente, sino una catástrofe cultural. Nos divide en lo más profundo, como individuos y como sociedad. Valores y guías La contradicción es por tanto catastrófica ya que los valores son el fundamento de la convivencia. A partir de ellos establecemos nuestras metas vitales, orientamos nuestros actos y los proveemos de sentido. En español la palabra sentido determina tanto significado como dirección. Los valores son como una guía que señala la dirección de nuestra vida. Pero cuando nuestra guía diaria señala hacia una dirección ética, confianza, cooperación, voluntad de compartir y de repente, en una parte de nuestras vidas, la economía de mercado, una segunda guía nos marca un camino justo en dirección contraria egoísmo, competencia, codicia, sufrimos una desesperante contradicción. ¿Debemos ser solidarios y cooperativos? ¿Ayudar a los demás y estar constantemente pendientes del bien de todos? ¿O debemos de tener siempre en cuenta primero nuestro propio beneficio y al resto, como competidores, tenerlos cortos? Lo incomprensible de esta discrepancia es que el legislador prefiere la guía falsa, la confirma y con ello incentiva valores que todos sufrimos. Esto no es categóricamente obvio porque ninguna ley dice que tengas que ser egoísta, codicioso, avaricioso, desaprensivo o irresponsable. la Organización Mundial del Comercio está vigente que, en economía, debemos tender a aumentar el beneficio, el propio beneficio, y ser competitivos. La consecuencia es la aparición epidémica de comportamientos asociales en la economía. ¿Del egoísmo surge el bien común? El imperativo de que debemos ser competitivos con los demás y aspirar a conseguir el mayor beneficio financiero personal posible, comportarnos de manera egoísta, nos aleja de la esperanza profundamente paradójica, de que el bien de todos se obtendría del comportamiento egoísta del individuo. Adam Smith, el primer economista científico, justificó esta teoría hace 250 años. Smith dijo literalmente, no por la benevolencia del carnicero, del panadero o del cervecero, contamos con nuestra cena, sino por su propio interés. No estoy tratando de acusar a Smith. Una frase como esta es comprensible en aquellos días, cuando el concepto de que el individuo persiguiera su propio interés era nuevo. Las empresas eran mayormente diminutas y carentes de poder. Además estaban asociadas a nivel local y eran individualmente responsables. Los fundadores de las empresas, los dueños, los empleadores y los trabajadores formaban en muchos casos una unión personal. No había sociedades anónimas y globales no había un movimiento libre de capital ni billonarios fondos de inversión. Adam Smith esperaba que una mano invisible condujera el egoísmo individual hacia el bienestar del mayor número de personas posibles. Desde un punto de vista metafísico, Smith era un teólogo de la moral. Puede que se refiera a la mano de Dios, pero contemplado desde el punto de vista económico, no puede tratarse de otra cosa sino de la competencia. Porque, ¿qué otro sistema que no sea la competencia es responsable de las empresas incrementen su egoísmo en exceso. Tan pronto como se cobran altos precios o se ofrece una calidad inferior, somos reemplazados por otros. Competencia. Hasta la fecha, la legitimación básica del sistema capitalista se basa en que el egoísmo del individuo conducirá hacia el bienestar de mayor número posible de personas a través de la competencia. Desde mi punto de vista, esta hipótesis es un mito y, además, fundamentalmente falso. La competencia estimula sin duda el rendimiento de las empresas este punto lo veremos en detalle más adelante, pero ocasiona daños extremadamente altos a la sociedad y a las relaciones entre las personas. Si las personas persiguen su propio beneficio como única meta y actúan en contra de otras, aprenden a ser más astutas que los demás y creer que esta forma es la correcta y normal de actuar. Si engañamos a los demás en todo, entonces no nos estamos comportando como seres equivalentes, estamos perdiendo nuestra dignidad. La dignidad es el mayor de los valores. La competencia motiva en primer lugar sobre la base del miedo, pero este motivo, el miedo es un fenómeno muy extendido en las economías capitalistas del mercado. Se teme perder el trabajo, los ingresos, el estatus, el reconocimiento social y la pertenencia. Cuando en mis clases en la Facultad de Economía, pregunto a los universitarios qué entienden por dignidad humana, obtengo un perplejo y generalizado silencio. A lo largo de los estudios, o no han aprendido o no han oído nada al respecto. Esto asusta tanto o más que el hecho de que la dignidad sea el mayor de los valores. Es el primer valor que se menciona en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dignidad quiere decir valor en igualdad, sin condiciones e inalienable, que poseen todos los seres humanos. La dignidad no requiere de ninguna acción, tan solo de existencia. Del idéntico valor de todos los hombres proviene nuestra igualdad en el sentido de que una democracia Todas las personas deben disfrutar de la misma libertad, derechos, oportunidades. Immanuel Kant decía que la dignidad solo puede preservarse en el roce diario entre las personas siempre y cuando nos consideremos y nos tratemos como personas equivalentes. Debemos tomar las necesidades, los sentimientos y las opiniones de los demás tan en serio como los propios como expresión de la igualdad del valor. No debemos nunca instrumentalizar a las otras personas ni utilizarlas como medio para alcanzar los fines propios. De otro modo, acabaríamos con la dignidad. En el libre mercado es, no obstante, legal y usual que instrumentalicemos a los demás y con ello, vulneremos su dignidad. No es nuestra meta preservar su dignidad, nuestra meta es lograr el provecho propio. Y este es, en muchos casos, más fácil de conseguir cuando más aprovecho del que tengo más cerca y daño así su dignidad, decisivas son mi actitud y mi prioridad. Se trata del bienestar del mayor número posible de personas y de proteger la dignidad de todos, lo que de forma automática repercute en mi propio beneficio, o se trata de priorizar mi propio bienestar y provecho, que a su vez puede, aunque no tiene por qué, atraer también el provecho de otros. Si perseguimos nuestro propio beneficio como fin supremo, entonces se convierte en práctica común utilizar a los demás como medios para nuestros fines. En tal caso, la tergiversación de las teorías de Smith acerca de la finalidad y los efectos secundarios conduce a la difusión de la vulneración, de la dignidad humana y a una sistemática restricción de la libertad de muchos seres humanos. ¿Libre mercado? El libre mercado sería un mercado libre si todos los que participan activamente pudieran retirarse indemnes de cualquier transacción comercial pero eso solo es cierto para una parte de las transacciones del mercado. Hay una parte relevante en la que algunos no pueden renunciar tan fácilmente a las transacciones como otros, porque son en gran medida dependientes. Muchas personas no pueden decidir si quieren comprar alimentos hoy o no, o si quieren alquilar una casa. Muchas empresas no pueden decidir si quieren aceptar un crédito hoy o no. Si no lo hacen, puede que mañana sean insolventes. Innumerables granjeros no pueden decidir libremente a quién suministrar sus productos, a menudo solo tienen uno o un puñado de compradores como elección que los tratan igual de mal. Las transacciones típicas son las siguientes. La media de los empleadores pueden retroceder ante un contrato de trabajo para fijar sus términos más fácilmente que la media de los trabajadores. La media de las entidades crediticias puede paralizar un contrato de crédito para estipular sus cláusulas más cómodamente que la media de los prestatarios. La media de las gestoras inmobiliarias puede tomar distancia antes de la firma del contrato de arrendamiento y con ello establecer los requisitos de este más fácilmente que la media de los inquilinos. La media de las corporaciones globales puede prescindir de alguno de sus miles de colaboradores y de esa manera determinar las condiciones del contrato más fácilmente que la media de los proveedores. Una desigualdad de poder en las relaciones comerciales privadas no sería el menor de los problemas si ambas partes se enfrentasen con respeto y con el propósito de proteger la dignidad. Entonces, la persona más fuerte se encontraría en el mismo nivel y a la misma altura que la menos fuerte y tomaría los deseos y sentimientos de esta tan en serio como los propios. El resultado solamente sería satisfactorio cuando ambos pudieran vivir bien, pero en la economía capitalista directamente se incentive a los demás poderosos para hacer de esta desigualdad una ventaja. El resultado de perseguir el beneficio propio y la competencia resultante es la especial eficacia del libre mercado. La confianza es más importante que la eficacia. Una cosa más, cuando en el mercado tenemos que temer constantemente que los demás se aprovechan de nosotros, tan pronto tengan la mínima posibilidad sistemáticamente se pierde algo esencial la confianza el economista dice no tiene importancia en la economía se trata de eficacia eso es una perversión la confianza es el mayor bien social y cultural que conocemos la confianza es aquella que mantiene unida a la sociedad en lo más profundo no la eficacia imagínese una sociedad en la que pudiera confiar plenamente no sería la sociedad con el mayor nivel de calidad de vida y al revés una sociedad en la que tuviera que desconfiar de cada persona. ¿No sería esta la sociedad con la peor calidad de vida? Cuando en el mercado tenemos que temer constantemente que los demás se aprovechen de nosotros, tan pronto tengan la misma posibilidad, sistemáticamente se pierde algo esencial, la confianza. El balance provisional es radical. Mientras en la economía de mercado se promueve el beneficio y la competencia y se apoya la extralimitación de unos contra otros que provoca, no sería compatible ni con la dignidad humana ni con la libertad se destruye sistemáticamente la confianza social con la esperanza de que aumente la eficacia más que en cualquier otro sistema económico. Ante estas circunstancias, la corriente económica dominante señala a menudo tres conocidos tipos de reacción. 1. Es de sobra conocido que no hay ninguna alternativa a la economía de mercado. 2. El que no se da por enterado quiere catapultar la economía de vuelta a la pobreza del siglo XIX o directamente al comunismo y todos conocemos cómo acaba eso. Tres, la economía de mercado es el sistema económico más productivo que hay, y así lo ha decidido la historia. La competitividad incita a producir de forma incomparable, además de que es una característica propia de la naturaleza del ser humano, y por lo tanto, inevitable. Vamos a ver más de cerca estos últimos mitos básicos de la economía del mercado. La competencia es el método más eficaz que conocemos. Escribe el Nobel de Economía Friedrich Chagos von Hayek. Cuando un premio Nobel dice algo así, tiene que ser verdad no existe el premio Nobel de Economía. He intentado encontrar los estudios empíricos a través de los cuales Hayek llega a esta conclusión. Para mi asombro, no los he encontrado. He buscado entre los trabajos de otros economistas, ya que es usual que los colegas de la comunidad económica se citen unos a otros. Tampoco aquí he tenido éxito. Ninguno de los economistas coronados con el premio Nobel ha demostrado jamás que la competencia sea el mejor método que conocemos. Una de las piedras angulares fundamentales de las ciencias económicas es solo una afirmación que cree la mayoría de los economistas y sobre esta afirmación se sustenta el capitalismo y la economía de mercado que son los modelos económicos dominantes en el mundo desde hace 250 años referente a la pregunta concreta de ¿si la competencia motiva más que el resto de los métodos encontramos gran cantidad de estudios de numerosas disciplinas como la psicología social la teoría de juego o la neurobiología fueron analizados 369 en un metaestudio y de aquellos, con un resultado claro, la contundente mayoría de un 87% llega a la sorprendente conclusión de que la competencia no es el método más eficaz que conocemos, lo es la cooperación. La razón es que la cooperación motiva de manera distinta a la competencia, que la competencia motiva no lo discute nadie. Esto lo ha probado de sobra la capitalista economía de mercado, pero lo hace de manera más débil. La cooperación motiva basándose en las relaciones satisfactorias, el reconocimiento, la valoración y la fijación y consecución de objetivos comunes. Esto es una definición de cooperación. Por el contrario, la definición de competencia es el logro del éxito de uno o de otro. Solo puedo tener éxito si el otro no lo tiene. La competencia motiva en primer lugar sobre la base del miedo. Por este motivo, el miedo es un fenómeno muy extendido en las economías capitalistas de mercado se teme perder el trabajo, los ingresos, el estatus, el reconocimiento social y la pertenencia. En la competición por escasos bienes hay en general muchos perdedores y la mayoría tiene miedo de serlo. Pero hay más componentes de la motivación dentro de la competencia. Mientras que el miedo empuja por detrás, desde delante arrastra una especie de deseo placentero. ¿Pero qué deseo? Se trata del deseo de triunfar, de ser mejor que todos los demás. Esto, desde un punto de vista psicológico, es un motor problemático. La finalidad de nuestras acciones no debería ser sobresalir de los demás, sino ocuparnos bien de nuestros propios asuntos, que son coherentes y nos gusta realizar. En este punto, deberíamos referirnos a la autoestima, aquel que relaciona su propio valor con ser mejor que los demás depende completamente de que los demás sean peores. Desde un punto de vista psicológico, se trata de un narcisismo patológico. Sentirse mejor porque los demás son peores es simplemente enfermizo. Lo sano sería nutrir nuestra autoestima de acciones que nos gusta realizar, elegidas libremente y por tanto dotadas de sentido. Si nos concentrásemos en ser nosotros mismos en vez de ser mejores, nadie saldría perjudicado ni habría necesidad alguna de la existencia de perdedores. Los mejores rendimientos no se llevan a cabo por la existencia de un competidor, sino porque la gente se fascina por algo concreto. Se llena de energía, colma sus esperanzas en realizarlo y se entrega por la causa. No necesita competencia. Si mi meta es hacer bien las cosas y me da igual cómo hagan las cosas los demás, entonces no es necesaria la competencia, que es justo el fundamento del mito. Sin competencia, los hombres no se sentirían incentivados para ser eficientes. No sentirían motivación para ocuparse bien de sus asuntos. Sin embargo, los estudios psicológicos indican que nos comportamos justo al revés. La motivación es mayor cuando es interna, motivación intrínseca, que cuando proviene de fuera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 Si los economistas honrados realmente quisieran construir la economía del mercado con el método más eficaz que conocemos, teniendo en cuenta los resultados actuales de las investigaciones científicas interdisciplinarias, deberíamos hacerlo sobre la cooperación estructural y la motivación intrínseca. El hecho de que no lo hagan demuestra de que no se trata ni de ciencia ni de conocimientos, sino de la protección ideológica de estructuras de poder. De todos modos, a los poderosos la competencia les sirve muy bien, si nosotros, las personas, no aprendemos a cooperar y a ser solidarios, no podremos en tela de juicio las relaciones de poder ni las cambiaremos mediante la fuerza unida. Más bien, intentaremos luchar a nuestra manera, sin piedad, en el ámbito del poder y de las élites sociales. Sin embargo, de este modo la mayoría se queda por el camino. El clima social se enrarece progresivamente, porque nuestra persecución del beneficio propio nos aprovechamos permanentemente los unos de los otros, nos utilizamos, nos degradamos, y con esto debilitamos o incluso destrozamos la confianza social y la autoestima de la mayoría de las personas. Fuente Christian Febler, 2015 La economía del bien común 8 de junio de 2015 de revista Mundo Nuevo. Sitio web www.mundonuevo.cl